Hola Gisela, buen día. Gracias otra vez por,、eh, por su tiempo, por el espacio para poder hablar y contar lo que está pasando. No, por favor. Bueno, primero queríamos que nos cuentes hoy cómo estás, cuál es la, la situación sí, que, sé, que estás viviendo. Bueno,、eh, la verdad que hoy estoy un poco asustada,、eh, también enojada、mm. eh, por todo lo que está pasando.、Eh, bueno. Les cuento más o menos qué fue lo último que sucedió. Dale.、Eh, dentro a l eh d de la universidad me encerraban en el baño、eh, miembros de la organización descamisados de José Cepas,、eh, unas compañeras.、Eh, yo le digo compañeras porque, nada, la mayoría cursa abogacía, pero yo no milité para la organización ni nada. ok Y bueno, me dijeron que si seguía cursando me iban a cagar a trompadas, perdón por la palabra, pero son la, las palabras que usaron.、Uh -huh. Es otro compañero de ahí, de la misma organización,、eh, que se llama Manuel Alegre, y voy a decir su nombre porque estaba denunciado con nombre y apellido.、Eh, también me dijo que me lo iban a mandar a Pali Greco. Pali Greco es q uno i e u n de los que dirige la organización m e s Camisos y que ya me esperó el año pasado armado en la puerta de la universidad.、Eh, todo esto está denunciado、eh, desde la universidad, no se aplicó nunca en el reglamento académico. Eh, no se abrió absolutamente nada.、Eh, desde el Consejo Superior tampoco se impulsó absolutamente nada.、Eh, desde la justicia、eh, tuve que pedir por favor que me den una medida cautelar、eh, y me dieron, después de tanto insistir, un cese de hostigamiento que me duró cinco días. Y esta persona, Manuel Alegre, lo rompió al grito de dale denunciarme otra vez. Hice la denuncia、eh, porque rompieron la medida cautelar. Y de esto ya van cinco días y yo todavía no tengo respuestas. Yo voy a la universidad eh, acompañada, eh, porque tengo miedo. Igual el, el ir acompañada no, o sea,、claro. no, no, me, no me va a s a c a r de nada si me quieren hacer algo.、Eh, después, otra cosa que también quiero contar, porque por ahí la gente que, que no va a la universidad o que por ahí va y no conoce cómo se manejan las organizaciones, está bueno que también lo sepa. Lo ves que yo. Eh, puedo entrar a la universidad por cualquier puerta y decir, bueno, no me los voy a cruzar. Porque estas personas están trabajando en el rectorado, como profesores, como ayudantes de cátedra. O sea, están en todos lados. Sin ir más lejos, hay un organismo que se llama Orvic, que está dentro de la universidad.、Eh, es el organismo de género.、Uh -huh. eh, cuando yo el año pasado presenté la primera medida cautelar, que sí、si、era una orden de alejamiento,、eh, a mí me habían dicho. Que lo único que ellos podían hacer era que yo no comparta espacios áulicos con estas personas porque eran u a institución pública. Yo estoy estudiando vacía y soy estudiante. No tenía por qué saber、eh, lo que me entero hoy. Se supone que si es una institución pública, es verdad, no le pueden prohibir el acceso. Pero si hay una medida cautela r vigente, sí le pueden prohibir el acceso. Eso como un dato, ¿no?、Uh -huh. De lo que pasó anteriormente.、Eh, hoy me entero. Que la persona que dirige el organismo de género、eh, se llama Nora Gorem. Nora Gorem、eh, maneja IOSCO de dentro de la universidad, que es como otro organismo de género. Este, trabaja en, el en, en, el ministerio, no, en la Secretaría de Género de la provincia de Buenos Aires、eh, y también、eh, tiene un, un lugar, digamos, en lo que es el Consejo Superior. El Consejo Superior es quien podría. Eh, ya que no se cumple digamos, el reglamento académico, porque el que lo tiene que hacer cumplir es, mi es la misma gente de la organización,、mm. el Consejo Superior podría pedirle al rector esto, o podría, en llegado al caso extremo, como pedir que se remueva al rector por no hacer algo.、Sí. Sumado a todo esto, el rector de la universidad nunca me contestó una nota, nunca se comunicó conmigo, pero sí me mira todas las historias de Instagram en las que yo realizo las denuncias públicas. Después también intenté hablar con el secretario general de la organización, que se llama Marcelo c o y n que es diputado nacional y es también director de cátedra de una materia de ahí de la universidad. Entonces, en esta situación me encuentro yo hoy.、Eh, es como que si fuese todo, un, no sé si mafia es la palabra que quiero usar, pero es como que si fuese una mafia.、Hmm. Aldana. Esta situación que、mmm, viviste, ¿no? la, de, la que me contabas de las amenazas en el baño, ¿cuándo se dieron?、Eh, esto fue hace dos tres semanas、eh, aproximadamente.、Mm. Te puedo pasar la fecha, tengo la, la denuncia.、Ya、son tantos hechos que no te sé、claro. decir con precisión, pero hace dos o tres semanas. Bueno, pero o por eso digo, en este año,、eh, vos nos venías contando igual que. Digo, estamos a mes nueve, nueve y me imagino que este año cursar también no fue fácil para vos. No, no, absolutamente no. Este, durante el primer cuatrimestre todavía,、eh, a mí me daban esto de no compartir espacios públicos, pero yo me seguía cruzando con ellos en todos、sí. lados. Y si bien yo no denunciaba, a mí me seguían r e s i b i e n d o de la universidad, me seguían gritando cosas y yo.、Eh, Como un pensamiento de decir, ay, no voy a molestar a la justicia por esto. Y por no haber d e n u n c i a d o yo creo que es por no haber d e n u n c i a d o antes,、eh, llegó a la violencia que, que está llegando hoy. Que yo, eh, eh, no sé,、eh, ya me e c e r r a r o n en el baño y me dijeron que me van a a c a r a r trompada. Yo no sé si van a cumplir sus amenazas o no. O sea, yo lo digo como, como al pasar, ¿no? Me esperaban con un arma、pues, en la universidad, pero es grave. Sin duda. Y, y nadie hace nada, ¿eh? ni la justicia ni la universidad.、Eh, Aldana, vos me decías que bueno todo esto ya、eh, fue presentado、eh, a, la, a la universidad. ¿No te dieron una posible、eh, fecha de respuesta? Digo,、eh, ¿Cuál digo o es el, el próximo paso? ¿Por ahora seguir esperando esa、no. respuesta o hay otra acción más que, que está pensada para más adelante? Sí,、no. Ninguna respuesta desde la universidad,、eh, a mí solamente del organismo e s t e Orbic de género me invitan a conversar.、Mm. Eh, yo me cansé de presentar notas dirigidas al rector y a todos los departamentos:、mm. Consejo Superior, Departamento de Abogacía, Secretaría de Bueno, la Orbic es Secretaría de Género, la Secretaría de Derechos Humanos, todo lo que te imagines que dentro de la universidad, yo les escribí una nota. No hay ni una respuesta. Y de hecho, la última vez que yo fui a Orbic, me atendió una. Una asistente social,、eh, no recuerdo su nombre ahora, pero es la única que atiende ahí.、Mm. Y bueno, yo le comenté porque el, este último cuatrimestre、eh, yo ya perdí lo que es compartir espacios públicos con ellos. Antes de que suceda todo esto, yo lo solicité de vuelta porque yo ya como que veía que la violencia otra vez como que empezaba.、Mm, claro. Entonces yo, antes s de, d i g a m o de ir a hacer la denuncia, fui a solicitar esto. Cuando yo voy a cursar una de las materias, me encuentro con que tengo que cursar、eh, con uno de los compañeros,、eh, con el que la última vez que yo estuve encerrada con él,、eh, en una aula, fue en esa asamblea en la que a mí me sacaron en estado de shock,、eh, que no sé si acuerdan,、eh, uh -huh. que están los videos en Instagram, en、eh, donde me violentaron, me reintimizaron, que la, el testigo de hecho tiene una causa penal en proceso porque me amenazó, me hizo sacar el celular, que la sacaron entre cuatro personas al grito de: Nadie me va a asociar mi bandera. Eh, bueno, yo fui a comentar en o r b i n g esta situación porque a mí me agarró un ataque de pánico en la universidad por estar encerrada en esa o l a con, con estas personas. Cuando yo llego a o r b i n g y planteo esta situación,、eh, el asistente social me dice que es mejor que yo practique, que me agarren ataques de pánico ahí adentro de la universidad, porque como ellos en un futuro van a ser mis futuros colegas. Y los voy a tener que seguir cruzando en el juzgado. Era mejor que yo practique dentro de la universidad. Que en realidad ellos no hacen en nada. Hoy me están haciendo un s a b o r Porque así yo, con, como que practico, ¿no? con la misma palabra que ellos me dijeron, que yo practico、eh, para el día de mañana. Esa、sí. fue la respuesta que、Qué、yo、terrible. tuve desde el organismo de género. Terrible. Terrible.、Eh, esta respuesta te la dieron el año pasado. Claro, esta respuesta fue、eh, tres semanas antes de que yo haga la denuncia porque me encerraban en el baño.、Eh, terrible, Lana, ¿no? que desde esta área, bueno, esa sea la, la respuesta o la solución que, que, que bueno. que Le encuentren, ¿no?、Eh, y bueno, vos decías que esta, todas estas denuncias también las estás haciendo públicas a través de tus redes sociales,、eh, a través de cada uno de los espacios en, en los que encontrás y que la universidad hoy,、eh, digo, está al tanto, no solamente por las notas, sino que sabe que públicamente, bueno, esto, esto se sabe. No, y aparte que Fiscalía también. Este... Cuando me dan la medida cautelar, a ellos les mandan también la denuncia y, y les avisan lo que está pasando. O sea, nadie puede decir que no sabe lo que está pasando en, en la universidad. Claro. Eh, terrible. Terrible. Eh, Yo ya ¿Algún... fui a entregar nota también a la municipalidad de José Sepaz.、Mm. Dejé u n Abrí nota, un expediente en la municipalidad de José Sepaz.、Eh, también dejé una nota a la secretaria de De Mario Ishi. A o Rémi Cajiano, que es el que dirige la, la organización, no lo encontré, pero también está enterado. Este, así que nada, todo el municipio sabe lo que está pasando. El problema es que no, no se hace nada o no quieren hacer nada. No sé, ya, la verdad es que no sé qué pensar.、Yo. Aldana, ¿cuáles son、eh, los siguientes pasos que, que, bueno, que, que, o estrategias que, que tenés pensado? ¿Cómo se sigue? Y por ahora voy a seguir haciendo、eh, las denuncias públicas,、eh, porque también lo que nos está pasando a mis hermanas y a mí, porque mis hermanas también van a la universidad y están siendo hostigadas, es que ahora tenemos intentos de hackeo en las cuentas. En realidad las tenemos desde que yo presenté la denuncia, pero ahora con estas últimas denuncias todo se, in se intensificó.、Claro. Eh, y los próximos pasos es:、eh, voy a pedir una audiencia con el fiscal. Eh, para ver cómo va la causa y preguntarle a ver cómo seguimos.、Eh, y la idea es llevarlo a los medios, porque yo creo que si esto no sale、eh, en los medios y si la gente no,、eh, no se involucra, digamos,、eh, por lo menos como ayudando a visibilizar, no va a pasar nada, porque este abusador hoy está trabajando en UBA y la misma gente que hoy está en los c a r r o s está en la Unpass, está yendo para UBA también. O sea, lo que está pasando hoy en la universidad. Puede pasar también en la Universidad de la UBA. Y la idea es que lo que me está pasando y a mí es que no le pasa a, a nadie nunca más, ni en la Universidad de José Sepa, z ni en la UBA, ni en ningún lado. Claro, no, sin duda, sin duda. Eh, Aldana, eh, bueno, te agradecemos tu testimonio y si te parece, nada, seguimos en comunicación y, y bueno, vemos cómo, cómo sigue esto, esperando ¿no? respuestas por parte de、eh, la, la universidad y que nada, que no hagan、eh, oídos sordos y que, bueno, puedan、eh, visualizar y sobre todo,、eh, cuidarte. ¿Te parece? Ojalá que sí. Sí, sí. Dale, buenísimo. Entonces estamos、eh, en comunicación y Aldana, te mandamos un abrazo grande y nada, y te acompañamos en, en esta lucha. Bueno, muchas gracias por el espacio y nada, quería avisar que las denuncias públicas yo las hago en mi, en mi Instagram personal que es、uh -huh. guión bajo Aldana guión bajo Noriega para los que quieran por lo menos compartir la publicación、uh -huh. o arrobar a la universidad y preguntarle a ver qué pasa o qué piensan hacer. Perfecto, perfecto. Hay otra acción en la, en la que podemos colaborar entre todos. Muchas gracias.